Las hadas de la naturaleza Hace tres siglos y medio vivía un hombre que trabajaba en una granja escocesa El hombre se llamaba Orramán Lo que significaba alguien que hacía todo tipo de trabajos extraños para su maestro Una noche, su maestro envió a Orramán al final de un páramo para que recogiera todas las turbas que habían crecido allí Ansioso por cumplir las órdenes de su amo El orramán hizo lo que le dijeron y silbaba mientras trabajaba. Al cabo de una hora, había sacado una cantidad considerable de turba cuando de repente, frente a él, vio a la mujer más pequeña que había visto en su vida. ¿Qué te parecería si quitásemos el techo de tu casa este otoño? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Uh! ¡No importa quién soy! ¡Pon toda la turba exactamente donde estaba! ¡Ahora! ¡Y no nos molestes más! ¡No, no y no! Eh, bien, sí, señora. Ahora mismo lo hago. El asustado Orramán hizo exactamente lo que le dijeron y volvió a colocar la turba donde la había encontrado. Después fue corriendo con su amo a la granja. Señor Señor, nunca, nunca más debemos ir a esa parte del páramo ¿Qué quieres decir? Bueno, hay hadas allí Y hoy me han dado una advertencia ¿No debemos volver a tocar esas turbas otra vez? <risa> ¿Estás bien? Pero, ¿qué tipo de hombre es capaz de creer en las hadas? No te atrevas a darme esas excusas tan terribles por tu pereza ¡Créame, maestro! ¡He conocido a una de ellas estando allí! ¡Ya basta! Parece que te quedaste dormido y tuviste un sueño. Ahora ve y termina el trabajo que te encargué o de lo contrario no tendré otra opción que despedirte. ¿De acuerdo? Así que el oramán no tenía otra opción que volver al páramo y recoger la turba nuevamente. Temblaba mientras lo hacía, temeroso de que la pequeña hada apareciera y le castigara. Pero nada de eso sucedió. Pasaron semanas, meses y todo un año. Orramán no vio nada inusual de nuevo. Quizá el maestro tenía razón. Debe de haber sido solo un sueño. Qué tonto debo haberle parecido habiéndole demostrado tanto temor. Finalmente llegó el otoño. El día exacto en el que el Orramán conoció a Lada hacía justo un año. Él acababa de terminar su trabajo de ese día ¿Puedo cogerme el día libre, maestro? Ah, oh, sí, claro Debo decir que estoy muy satisfecho con tu trabajo Así que aquí tengo una pequeña recompensa para ti Coge esta jarra de leche Quizá tu esposa pueda hacerte un buen flan hoy Oh, gracias, maestro, muchísimas gracias Y Orramán se fue a su casa ¡Qué contentos se pondrían su esposa y su hijo al ver la leche! Silbaba mientras caminaba, pero pronto comenzó a sentirse cansado. Tan cansado como nunca se había sentido antes. Era una pena que no hubiera llegado aún a su hogar. Oramán tenía tanto sueño que sintió que no podía dar un paso más. Se tumbó en la hierba y se quedó dormido profundamente. Le despertó la música más dulce que jamás había escuchado. ¿Oh? ¿Oh? ¿Dónde estoy? ¿Oh? ¿Dónde estoy? Hola, por fin estás despierto. Levántate, ven a bailar con nosotras. Orman vio un montón de gente pequeña bailando. ¡Yujú! ven y baila con nosotras! Pero yo no sé bailar. La, la música te guiará! te guiará y efectivamente. La música era tan hermosa que Orramán sintió una gran alegría dentro de su ser y no supo durante cuánto tiempo estuvo bailando. Era como si la música sonara dentro de él. Bailaba casi sin querer. Entonces, de repente, «Enseguida va a amanecer. Rápido ahora». Todas las hadas desaparecieron bajo la tierra y arrastraron a Orramán con ellas. Él se sentó allí mientras veía A las pequeñas personas ocuparse de sus asuntos Haciendo cosas que le parecían extrañas Era raro Pero ni una sola vez se le ocurrió la idea de regresar a casa Entonces, el hada que había conocido se le acercó Has estado aquí lo suficiente Y las turbas que te llevaste han vuelto a crecer Ahora puedes regresar Sí, gracias Pero, si le cuentas a alguien lo que has visto aquí Recibirás un castigo que no podrías ni imaginar Yo te prometo no decirle nunca a nadie nada de lo que he visto aquí Y de repente, Oramán se encontró en el lugar exacto donde se había quedado dormido El bote de leche todavía estaba allí Lo recogió y fue a casa Pero, ¿qué había pasado? Su cabaña había cambiado Un extraño niño pequeño jugaba allí Fue a hablar con su esposa Querida, ¿quién es ese? ¿Tú? ¿Dónde has estado? Uh, yo no puedo decírtelo, pero... ¿Pero dónde has estado todos estos años? ¿Años? El maestro me dio una botella de leche ayer mismo. ¿Ayer? Te hemos estado buscando durante siete largos años. ¿Cómo pudiste irte? Déjanos en paz a mí y a nuestro hijo. ¿Cómo? ¿Nuestro hijo? ¿Él es nuestro hijo? «Pero me fui hace... ¿siete años?» «Así que este fue su castigo. Lo que me pareció una noche en su tierra fueron siete años aquí». Ramán había recibido su castigo. «Muy a menudo ignoramos la fuerza de la naturaleza. No sabemos si los árboles, las flores y los pastos son de las hadas. Pero si somos crueles con la naturaleza, seremos castigados» castigo que nos habremos ganado a pulso